El patrón del taller le había dicho meneando la cabeza, «Yo no puedo sacar rizos donde no hay pelo, ni para Dios sale un encargo. Ya sabes que antes de que llegaras pasaron por aquí otros tres, pero no puedo dejar sin comida a mi familia». «A ingeniárselas» se ha dicho. «A ingeniárselas». «¿Y cómo se ingenia el que solo sabe labrar madera y no encuentra quien le pida esa clase de obra?»